estas son nuestras retransmisiones en 24 horas 24 horas 10 de la noche 11 y 30 de la noche una de la mañana 2 y 30 de la mañana 4 de la mañana 5 y 30 amm 7 de la mañana 8 y 30 de la mañana de 10 de la mañana en adelante y ven a 10 de la noche pero am 10 de la mañana, 11 y 30 de la mañana, ya después a la 1 sería la 1 de la tarde, 2 y 30 de la tarde, 4 de la tarde, 5 y 30 de la tarde, 7 de la tarde y 8 y 30 de la noche. Retransmisiones de Cidici Radio en las próximas 24 horas de su estreno.